Hola, buen día Pablo Lautaro. ¿Cómo andamos el día? Muy bien. Buen día, bien. Eh, Alejandro, eh, vemos muchas fotos、eh, aquí en la provincia de La Pampa, en distintas localidades,、eh, con actividad del Enacón, sobre todo distribuyendo tablets. A ver, contanos cómo viene eso. Sí, un poco lo que estamos haciendo, estamos terminando,、eh, yo no sé si ustedes recuerdan, que、eh, en el marco del programa Conectando con Vos, el、eh, Enacón. Que entrega tablet s a beneficiarios de programas sociales este, de, que tienen la asignación universal por hijo. Este, hicimos un convenio con la provincia de La Pampa para la entrega de 4.000 tablets. Ya prácticamente hemos estado entregando, estamos entregando prácticamente la totalidad de las 4.000. Ayer estuvimos en Victorica, en t e l é n y bueno, solamente, solamente quedan. Para entregar、eh, do, dos localidades, Emu y Rancul. Prácticamente hemos cubierto en entrega、eh, prácticamente la totalidad de la provincia.、Eh, llegamos a 78 localidades,、eh, o sea, a, beneficiarios, a beneficiar a, a, a, a habitantes y a pampeanos y pampeanas de 78 localidades. Prácticamente estamos completando. Con este compromiso que se ha asumido con la provincia de La Pampa、eh, en el marco de este programa que, que estoy mencionando del Enacom. Bien,、eh, Alejandro, y, recién mencionabas,、eh, a, ¿quiénes son los beneficiarios?、Eh, ¿Cómo hacen la selección?、Eh, ¿Quiénes reciben、eh, las tablas? e El programa define un universo que、uh -huh. eh, son beneficiarios de programas sociales y jubilaciones、eh, y pensiones mínimas. A partir de ese universo, en La Pampa hay mucho más de 4.000. Eh, bueno, había disponible para la Pampa 4.000. La provincia de la Pampa definió un universo un poco más chico en el marco de esas 4.000, para llegar a 4.000、mm. es, este, jubilados, que este, están en el universo que nosotros este, definimos en el programa, y este, beneficiarios de、eh, 16 a 18 años. Por ahora, ese es el universo. A que llegamos con estas 4.000 t a l e s en la provincia de La Pampa. En realidad, es el universo más grande,、sí. porque también、eh, podría abarcar personas de cualquier edad en el marco de, esta, de, de, de, este, de este universo, v a l e la redundancia, que estamos mencionando.、Uh -huh. Pero en la provincia de La Pampa se detiene un poco más chico en función de la disponibilidad que había.、Claro. Eh, la idea es continuar con esto. Eh, además de estas 4.000?、Eh... En principio, bueno, sí,、eh, sí, de acuerdo a la disponibilidad que tengamos nosotros.、Eh, el, el programa contaba con 140.000 tablets, es decir, en función de, de, la, de la disponibilidad. Hoy、sí. se está pensando en este, ampliar esa, ese número. Y en,、eh, bueno, y en principio hay una licitación en el curso. En diciembre p o d r í a aumentarse el número y, bueno, a función de eso, también aumentar digamos, la, la entrega en la provincia de La Pampa. Ah, bien. Eh, Alejandro, eh, recién mencionabas que estuvieron en Victorica. Yo estuve viendo alguna foto ahí.、Eh, se, la, se, se los vio junto a María Luz Alonso、eh, participando de este acto de entrega.、Eh, no, no digo que fue un acto político, pero、eh, ¿qué opinión tenés de, de esto? que m a r i a n o s Alonso es,、eh, es nativa de Victorica, está en Victorica, estaba en Victorica, se sumó a la, a la entrega, es decir, no, no hay ninguna lectura, digamos,、eh, digamos, no, no, es decir, ella estaba en la actividad,、ah. se sumó y vino bien que a s i lo r a b i e No n、no, no, no、tiene ninguna otra, otra connotación, digamos. Bien. Eh, Alejandro, eh, aprovecho y te consulto.、Eh, ¿Hay alguna queja ahí del oeste de Puesteros de que no tienen buena conectividad?、Eh, ¿El Enacom está trabajando en esto? ¿Está previendo hacer alguna obra, alguna inversión? ¿O exigirle a, o exigirle a las empresas, en realidad,、eh, que cumplan? Hay varias cosas. Por un lado está el tema de la conectividad. Por otro lado, el tema de la cuestión de los celulares. El tema、sí. de la conectividad. Nosotros mencionamos que、eh, desde el e n a c o m a hay un programa, que es,、eh, hay varios programas,、eh, uno de ellos、eh, se ha otorgado, por dos de ellos se han otorgado más de 300 millones de pesos a la provincia de La Pampa, y en ese contexto para, que, para mejorar la conectividad, tirar fibra óptica en toda la provincia, este, y este, se llega a 30 localidades con fibra óptica, justamente una de las beneficiarias de、eh, llegar con fibra óptica. Por ruta y al hogar es t e l é n Nosotros,、eh, digamos, por, por aguas de Colorado y por otro prestador, se llega a, a t e l é n por, por fibra óptica. Así, eso, por un lado, e es ¿Sí? se está ayudando a la conectividad en todas las localidades en la provincia de La Pampa con, este, con estos programas que tienen. Por otro lado, nosotros vemos, sí, hay,、um, las, las, respecto de los celulares, las compañías. Tienen la obligación, o t e n í n la obligación por, por el contrato de concesión de, de las bandas, de cubrir、eh, con 4G al 2019 con este, a localidades de hasta 500 habitantes.、Mm. En el 2016, con, una, con un reacomodamiento de bandas, el, el gobierno de Macri este, suspendió estos, este. este Este compromiso, y bueno, un poco es la digamos, que se habría corrido por cinco años. Y bueno, si、sí, celulares por el tema de los 4G y, y, y digamos, la tecnología este, para llegar a localidades de más de 500 habitantes, eso se viene cumpliendo, pero en el marco de este reacomodamiento de, de, de fechas. En, en realidad no viene muy bien, la verdad es esa,、mm. pero、eh, tampoco están cumplidos los plazos en principio、eh, por parte de las empresas, digamos, por parte del contrato de concesión. Eh, esto no, no es algo nuevo, digo, las multinacionales de las telecomunicaciones incumpliendo con los compromisos y, por supuesto, gozando de ciertos favores que les concedió el gobierno de Mauricio Macri. Ahora, Alejandro, ¿cómo viene la posibilidad de que Patel pueda brindar telefonía celular? Van casi tres años, digo bien, de esta nueva gestión, dentro de algunos meses, y no se ha avanzado demasiado. Yo sé que, decir,、eh, por un lado, ese, ese es un tema que trabaja la provincia. Nosotros、eh, desde Lenacom nos vamos a tener cuando, cuando se presente el, el programa, se, digamos, cuando esté listo y se presente el programa. Yo sé que la provincia está trabajando en el tema, está trabajando está, en esta posibilidad. Por ahora en, Patel, por ahora, en Patel ha presentado un pedido de aporte no r e e m b o l s a b l e para seguir. Este,、eh, Tirando fibra óptica en la provincia, sí, está en trámite un, un pedido de, de, de aporte no reembolsable por, también por otros 300 millones de pesos, que bueno, está completando la documentación para, para que este, el, el aporte no reembolsable digamos, se, se concrete. Pero bueno, sí que está con respecto a, los, a la telefonía celular, sé que se está trabajando, lo que no está completado. que Supongo yo que es el estudio para ser presentado al ente nacional de comunicaciones para, para el trámite de, de autorización y de aprobación.、Claro. Eh, bien, Alejandro, no sé si quedó algo que nos quieras decir, comentar, si no, gracias por estos minutos. Bueno, no, un poco de decir que desde el ente nacional, de un poco lo que venimos hablando en, en las localidades, es que desde el ente nacional de comunicaciones hay una mirada federal de la cuestión, de la problemática,、uh -huh. y sabemos que el interior, e e c r interior profundo nosotros digamos、eh, circunstancialmente estamos cumpliendo una función en capital pero、eh, la realidad es que de la me gusta decirlo también de, de la general paz para acá para casa、sí. del interior todos tenemos la misma problemática no solamente la provincia de la pampa san luis salta catamarca todos somos el interior profundo y tenemos un grave problema de conectividad decir, y, y bueno Está trabajando es decir, lo que, que mencionabas recién: que las empresas en lugares donde no hay negocio no van a invertir, claramente, a menos que los contratos y además de los contratos, los organismos de control le exijan el cumplimiento de los contratos.、Claro. No、dan, esto es así.、Uh -huh. eh, y bueno, y desde el ente nacional de c o m u n i c a c i o n estamos e s trabajando y se, se está mirando, se está teniendo una mirada. Federal en relación con esta cuestión y con esta problemática, y esto que te mencionaba de los aportes no reembolsables a la provincia de La Pampa, puntualmente, tienen que ver con esta mirada también, ¿no?、Claro. Tienen que ver con, con, la, con, con la mirada y con la posibilidad de. de... Hola. Sí, hola. hola.、Ah, no, no, no, pensé、eh, que se había cortado, Alejandro.、Eh, tienen que ver con, esta, con, con la mirada y con. Este, Tratar de resolver esta, esta problemática. Bien. Bien, Alejandro, gracias, como siempre. Bueno, no, gracias a ustedes.